torneo en sí de Asia y Oceanía el resultado eh, fue discreto, no para festejar, el noveno puesto entre 16 eh, es más o menos el que el equipo venía cumpliendo en, en presentaciones anteriores el, las cinco semanas me sirvieron para terminar de armar en mi cabeza el rompecabeza de, eh, de, de lo que me contaron cuando vinieron acá y lo que yo pude investigar todo me cerró mucho más para conocer el trabajo que, que el diagnóstico y para organizar el saber que ahora hay mucho trabajo por delante y, y que quiero hacer ese trabajo así que bueno eh, fue importante este primer eh, esta primera etapa para mí y en ese diagnóstico entre lo que te contaron lo que vos habías investigado y también lo que te contó Facundo Müller, a quien mandaste justamente cuando estabas en la final de la liga Eh, ¿Con qué Japón te encontraste? ¿Cómo es el básquet japonés? Más que nada en, en etapa de selección, que es lo que vos vas a estar manejando, ¿no? Eh, Japón tiene un equipo que tiene actitud, inteligencia, ganas, y que eh, tiene que mejorar en algunas cosas eh, imprescindible para jugar a más nivel en el básquet internacional. Quiere más. O sea, no está conforme con el lugar que ocupa, sino que quiere crecer. Cuando uno quiere crecer tiene que hacer acciones que lo que lo permitan. Y eso es lo que me encontré. Con que queremos jugar 10 partidos por año con equipos que estén por encima nuestro. Queremos este eh, entrenar mucho y bien y queremos tratar de juntar a todos los jugadores. Con, digamos, con el horizonte de Tokio 2020 y los Juegos Olímpicos en Tokio, no juntarnos todos en ese carro para tratar de subir nuestro nivel. Bueno, está claro que lo positivo es que las herramientas tiene Japón, ¿no? y como, como asociación por la cantidad de dinero, ¿no? y los presupuestos presupuestos estipulado para el básquet, y, bueno, y como bien decía, las ganas, que no son un dato menor. Sí, hay recursos, hay estructura, hay logística, evidentemente en la liga eh, puede ser más rápido, El, el crecimiento porque al fichar tres jugadores extranjeros eh, se puede hacer más ligero eh, en, en la selección puede ser un poco más lento porque jugás este, con los jugadores propios eh, pero yo creo que podemos intentar un crecimiento Bueno, y en cuanto a la llegada de Asia yeah. eh, al Asia Cup, eh, los equipos de Oceanía, me imagino que por un lado eh, levanta el listón pero a la vez complica pensando en las ventanas, ¿no? dos cosas, como lo dijiste vos, eh, dificulta la posibilidad de clasificar a corto plazo, pero a largo plazo es una buena noticia porque eh, Australia es el mejor equipo del área, claramente Nueva Zelanda está entre los mejores 4, 5, 6, y entonces es recontra importante poder jugar contra mejores equipos para subir tu nivel, porque si no... Eh, Con entrenar únicamente no alcanza. Bueno, y jugar contra mejores equipos, vos lo experimentaste con San Lorenzo en la primera experiencia de la Liga Nacional con la NBA, bueno, ¿qué recuerdo te viene? Teniendo en cuenta que esta charla va a ser justamente con ese módulo de nombre, ¿no? La experiencia de San Lorenzo en la NBA. Fue un orgullo jugar ese histórico partido, al terminar el partido también una satisfacción de haber estado a la altura, y una oportunidad de crecimiento para toda la sección de básquet en San Lorenzo en su conjunto, porque organizar algo con la NBA con los estándares que ellos tienen, hace que haya sido para todos una oportunidad de subir nuestro nivel y en tu caso un sueño, ¿no? por haber llegado a la NBA y con salones. sí inolvidable, uno de los días inolvidables de mi carrera bueno, yo ya a lo lejos, me imagino que no tengo no mucha ganas de opinar de lo que, de lo que es el Saloneso actual pero Con la, con la idea de que el proyecto está armado de que San Lorenzo ya es un partícipe de la Liga Nacional y que bueno, va por todo, ahora como dijo Tinelli, por el terreno internacional para mí es inolvidable los dos años de, de, de, de haber emprendido con San Lorenzo el regreso a Primera División y todo lo que sucedió eh, no pienso que no tengo nada para decir de San Lorenzo de acá en adelante porque hay un entrenador en el cargo y sí, como hincha de San Lorenzo estoy muy feliz porque entiendo que San Luis ya se convirtió en un equipo importante de la Liga Argentina y que, bueno, tiene cosas para decir en el presente y en el futuro. Bueno, y en cuanto a la selección, ¿pudiste ver algo de esta América en la cual Argentina, de algún modo, demostró que tiene presente y futuro? Sí, vi, vi mmm, varios partidos. Eh, creo que hubo varios equipos con menos potencial de que en realidad tienen. No, no así México, Venezuela y Argentina, que fueron con equipos buenos. Eh, Me gustó mucho cómo jugó Argentina, eh, me parece que se llevan muchas más cosas positivas que de las otras. Y bueno, después quedó el, la final en la que en el minuto 23 estaba 20 puntos arriba y uno quiere eh, quedarse con el título, no se pudo. Eh, me parece que se va a aprender de esa situación. Nosotros lo vivimos en el 99 con el grupo de la generación dorada en Bahía Blanca contra Brasil y se crece con esas experiencias. Teniendo ¿Y en cuenta que estamos en un evento en NBA, ¿hay varios jugadores que pintan en Bahía NBA? Sí, me parece que Campaso, Garino, Brucino, D, pueden jugar en la NBA. Julio, gracias por el tiempo.